Uscal Música de Riozar y ratia 100.8FM Chaldeón y saludos desde la sintonía de Berriozario Ratia, desde la sintonía del 100.8 de la FM y en internet a través de eguskiplaza.net Estamos a jueves jueves 2 de febrero del 2012 temperatura muy fresquita en el exterior de los estudios aquí en Berriozario Ratia rozando casi casi los 3 bajo cero Y aquí estamos, compartiendo contigo lo mejor de la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en esta nueva franja horaria, de 8 y media a 10 y media de la noche. Por cierto, te comento, 4 minutos que pasan del punto de las 8 y media de la tarde. ¿eh? Compartiendo contigo lo dicho, lo mejor de la música local, a partir de ahora, desde este primer jueves y hasta final de temporada... ...entre las ocho y media y las diez y media de la noche. Hoy como viene siendo habitual, jueves tras jueves... ...abriremos el baúl de los recuerdos... ...para desempolvar un clásico... ...el primer trabajo discográfico... ...de la formación del norte de Nafarroa, esian También tendremos nuestras habituales secciones... ...agenda de conciertos y noticias... ...y la última media hora del programa... ...la dedicaremos a repasar... ...el nuevo trabajo discográfico para Iñeguito... ...para el ex componente de Chayak... ...que ahora como bien sabrás... ...ha sacado nuevo trabajo discográfico... ...con la formación Chapel Punk... ...hoy te lo desgranamos... ...en la última media hora del programa... ...aquí en el 100.8... ...en Euskal Música... ...en Berriozar y Ratia... ...y también como no hablaremos... ...de la, la canción... Para el Ibil al Día de este año 2012 Porque ya la tenemos Si la semana pasada os eh, hablábamos De la canción del Áraba Euskaraz Este primer jueves de mes Te damos a conocer la canción del Ibil al Día 2012 Solo te adelanto que este es la formación Basaki Aparte de escuchar la canción del Ibilal Díaz de este año, aparte de escuchar la canción, de escuchar canciones del tema y del álbum del nuevo trabajo discográfico de Chapel Punk, y además de escuchar temas del álbum del recuerdo de es de Esián, también tenemos para la tarde noche de hoy a Kerasi, a Martika, a Barúa, a Ramón Martí Corena o al Chandrío, entre otros. Así que ya lo sabes, tú no te vayas del 100.8 de la FM, no te vayas de Berriozar y Ratia o de gusquiplaza.net porque durante estas dos próximas horas hasta las 10 y media de la noche vamos a compartir contigo música local. Música que se realiza en Euskal Herria, lo dicho, en esta nueva franja horaria en Euskal Música. A partir de ahora de 8 y media a 10 y media de la noche. Y si os parece vamos a comenzar el programa de hoy y lo vamos a hacer con algo rockero Nos vamos a ir con la formación Naishan La semana pasada te dábamos a conocer la canción del árabe Euskaras Y es que está incluida En este álbum de Naishan La canción del áraba Euskaraz Pero hoy no vamos a escuchar La canción del áraba Euskaraz Sino que vamos a escuchar otro de los temas incluidos Dentro de este su álbum debut para álbum debut no, tercer trabajo discográfico Para esta banda Seguro que conoces a Xular Arizmendi Porque antes era DJ Pues ahora se ha metido con esta banda Se ha metido con Naishan a las voces Junto con Aitor Markel y Asier Galay A los bajos Un álbum grabado Entre el año 2009 y 2010 Y remasterizado en el año 2011 Y hace poquitas fechas Salió al mercado este álbum Titulado Naidusunerako Lo que vamos a escuchar es el segundo corte del álbum Nos vamos a quedar con el tema Badako Uartea Con él comenzamos el programa de hoy El programa de Euskal Música De este jueves 2 de febrero del 2012 Música Kantzelak badaude, baina ez daukatea derik Ez dagertzen mapatan, ez baitago mugarik Badako uarteak Ito ditzak unpenak, gurezko pistolekin Jogaitzatela, poliziek burukiekin Eta diktadoreek, barregin dezatela Oartu arte, Nasa bukatu zailela Batan, ez baitago mugarik badako uartea Ito ditzagunpenak gurezko pistolekin Jogaitzatela poliziek burukiekin Eta diktadorek barregin dezatela hartu arte arna sabukatu zaiela Ito ditzagunpenak gurezko pistolekin Jogaitzatela Policiek burukiekin Eta dictadorek Barre egin O harto harte Indirela Pues así suena uno de los temas Que te puedes encontrar dentro de lo que es Este nuevo trabajo discográfico Tercer trabajo discográfico Para la formación Naisan Para, para asular Edizmendi a las voces Para Hitor, solo gaiz toa a las guitarras Markel Aboitis a la batería y Asier Galay al bajo Un cuarteto que regresa al panorama musical con nuevo trabajo discográfico, el álbum titulado más concretamente Naidu y este es uno de los temas incluidos dentro de ese álbum el tema Badako Uartean En él eh, también está incluido, como no, la canción del Arabaus Crash de este año 2012, que la eh, ha compuesto esta formación, la ha compuesto la formación Naishan. Y de Naishan nos vamos hasta Iruña, cerquita de Iruña, porque desde cerquita de Iruña nos llega una formación que se hace llamar Kerasi. Ya estuvieron por aquí, por Euskal Música, por berriozar y Ratia, para presentarnos este su larga duración. Escuchamos uno de los temas incluidos dentro de ese su álbum. El tema es Echim... Como te comentaba al presentarte la canción, ya estuvieron por aquí por Berriozar y Ratia, por Euskal Música, presentándonos este su álbum. Más concretamente la vocalista de la banda, Silvia Guillén. Nos dio a conocer este su álbum, este su larga duración, titulado Arrea capur Y además nos eh, dio a conocer eh, la historia de la banda y la gira que han comenzado a realizar eh, presentando este su álbum. Un álbum en el cual te puedes encontrar nada más y nada menos que nueve temas. Todos, eros, todos ellos rockeros, como puedes comprobar, en uno de los temas del disco. Este, concretamente, el segundo corte titulado es Euchim. Y de la banda Kerasi nos vamos a un proyecto que comenzaron a dar forma dos eh, chicos, bueno, un chico y una chica, Marta Recalda las voces y eh, Iker Piedrafita a la guitarra y a los coros. Seguramente que los conoces eh, de sobra. Sacaron un álbum eh, en el cual eh, pues eh, te podías encontrar nada más y nada menos que 12 temas, pero pues nada, ya no sabemos nada más de ellos Simplemente que fue un proyecto de un disco llamado titulado Martica, En el cual, aparte de eh, Marta Recalde e Iker Piedrafita, estaban Gonzalo Juanjo a la guitarra, Iñaki Urroza al bajo y Sergio Izquierdo a la batería Ese quinteto hizo eh, pues eh, nacer a Martica y hizo nacer a um, 12 temas, entre ellos el que vamos a escuchar, el tema Mi Contestador Música Sobras para hoy El pan de cada día Cuido de coches Zapatos de taco Lucha con agua fría Polvo de más de un día Así suena uno de los temas incluidos dentro de ese, de ese álbum De la formación Martica Del proyecto de Iker Piedra Fita y de Marta Recalde Un álbum grabado más concretamente en los estudios El Sótano Que tiene Iker Piedra Fita en Artica durante el invierno del 2006 Ahí es nada, desde el 2006 Música es cuando salió este álbum al mercado. Este proyecto que como te comentaba anteriormente, te lo repito, te lo repito y te lo reitero. Lo sacaron Marta Ricalde e Iker Piedrafita, uno de los temas más lentidos del álbum, este Mi contestador y de Martica nos vamos con el señor Eche, que hace poquito Editó un nuevo trabajo discográfico Para mí, personalmente, el disco más tranquilito Que ha sacado hasta la fecha Lo ha editado el sello Vagavigan Y en él te puedes encontrar 10 temas Todos ellos en euskera, como por ejemplo El Satos Nierkin, el albiste Albisteberriak O el Oridadena Lo que vamos a escuchar es más concretamente El segundo tema del disco El tema Vichichari aurre Es lo nuevo eh, hasta la fecha De este señor De Eche Música Zena, zena, Oh, my God. Pues ahí estamos, uno de los temas más tranquilitos y más eh, cortitos de este álbum discográfico para el señor Eche, ese álbum titulado más concretamente Ice Berry Bad", en el cual te puedes encontrar, como te comentaba anteriormente, temas como Orida de Na, Alviste Berriac o lo que acabamos de escuchar, ese Visichari Aorre. Y nos vamos ahora, si te parece, a escuchar lo que es el nuevo trabajo discográfico para barúa Lo estuvieron presentando aquí cerquita, eh, más concretamente a finales del mes de diciembre, ya sabes que con la entrada te regalaban el CD, y bueno, y siguen compartiendo el CD, siguen compartiendo escenario con un montón de gente y un montón de grupos. Y es que barúa acaba de sacar nuevo disco, si no... Eh, te has dado por al pues eh, ya lo sabes eh, ellos eh, llegan con nuevo trabajo discográfico el primer trabajo discográfico lo grabaron porque ganaron eh, el premio de los encuentros, eh, encuentros de Navarra que suele hacer el gobierno de Navarra Y bueno, y ahora pues han sacado un nuevo trabajo discográfico El álbum se hace llamar El reencuentro En el te puedes encontrar 10 temas Entre ellos como por ejemplo No hay fronteras El tema segunda parte Te esperaré o lo que vamos a escuchar Nos vamos a ir hasta el eh, corte Número 6 para escuchar El tema Mejor salir corriendo Es lo nuevo y suena aquí En el 100.8 en Berriozar y Ratia En el programa Euskal Música De esta banda navarra, de esta banda de iruña Barua y suena muy Así de bien. No es la alopecia haciendo estragos, no es el estrés, eso no es para mí. No son las tardes en casa tirado, de todo un poco y nada sin ti. Balar no hacerlo también prefiero ser... que no quiera verte reír No es la crisis que me tiene amargado de todo un poco y siempre sin ti. No son dos horas de quien por el barrio ni tus amigos que les vaya bien. No fue nunca una cuestión de horariosa llegar a fin de me Refiero seguir así. ninguna gana de hablar Mejor salir corriendo No busco la soledad Ni un último tu final Tampoco estar tirado por la barra y no hacerlo también prefiero seguir así ahora no voy a cambiar ahora no tengo ninguna cara de hablar mejor salir corriendo no busco la soledad ni en tu final tampoco estar tirado por corriendo preiero seguir así ahora no voy a cambiar ahora no tengo ninguna gana de hablar mejor sal corriendo no busco la soledad y en últimacina así de pegadizos uno a uno de los temas incluidos dentro del segundo trabajo discográfico para esta formación de iruña para parúa El álbum Recuerda el Reencuentro ya lo tienes en tu tienda de discos te lo puedes descargar también a través de iTunes. Y este es uno de los temas incluidos dentro de ese su álbum, el tema titulado más concretamente, como eh, te decía anteriormente, Mejor Salir Corriendo. Nosotros que continuamos con más música a la Sintonía del 100.8 en la Sintonía de Berriozar y Ratia y, por supuesto, allá donde te encuentres en egusquiplaza.net Berriozar y Ratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial Aurea Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia Astel Ederov, Vedera Tietatic, Amarretara Resultados, entrevistas, debates Toda la actualidad deportiva de Berriozar en aurrera Beti en el 100.8 de la FM aurrera beti, zure kirol Programa. Berriozar irratia, zeurea, FMK ko egun puntu sortzin. A las 9 y 3 minutos de la noche de este jueves 2 de febrero del 2012 Es hora de abrir el baúl de los recuerdos y desempolvar un álbum del recuerdo Nos vamos hasta el 2007 Nos vamos con un álbum autoproducido Nos vamos con el álbum Maite Dugu Nos vamos con la formación del norte de Nafarroa Escian Desempolvando el primer trabajo discográfico para esta banda Primer álbum que sacaron autoproducido En el cual eh, te puedes encontrar 8 temas No ha llovido desde entonces hasta ahora ¿eh? Y frío como el de hoy También ha llovido, también ha llovido Un álbum grabado en Iluña En los estudios K por Alberto Porres Desde entonces hasta ahora un montón de discos, un montón de buena música y por supuesto ese pum rock festivo que le caracteriza a esta fan, a esta banda del norte de Navarra, de La Sacana. Escuchábamos el tema que abre el álbum Ichas basterrean. Y vamos a seguir disfrutando durante estos próximos minutos de más temas del recuerdo. Como por ejemplo, nos vamos a ir hasta el corte número 3 y nos vamos a quedar disfrutando el tema Eranchu deco Bearra. temas incluidos dentro de este álbum del recuerdo dentro de este primer trabajo discográfico para la formación es en este Eran Chutekombe Arran Una banda que cuando comenzó a formarse en el año 2007 Estaban a mecha las voces Fran a la voz y a la guitarra Echebe a la batería Xavi al bajo Erika a la guitarra Eneko a la trompeta E Igocho al saxofón Ha habido bastantes cambios Desde ese su primer trabajo discográfico Hasta el último trabajo de reciente publicación El Itchetic Recordarte que después de aquel eh, Maite Dugu Que estábamos escuchando Llegaría el Riar en... Eh, Oyuam, después llegaría El álbum titulado Borroka tu eta irabazi Y para terminar, el que llevamos ya Varias semanas presentándote El álbum titulado Itsetik Y en el cual, pues, se pasaron por aquí, por Euskal Música Para presentándonos Para presentarlos Esto que escuchas es otro de los temas Incluidos dentro de ese álbum Este, Bear Saitut Y Que por cierto, luego lo vamos a escuchar ¿eh? para cerrar el álbum del recuerdo. Pero mientras tanto nos vamos a ir hasta el quinto corte del álbum y vamos a saborear y disfrutar otro de los temas del recuerdo. Otro de los temas de este álbum debut de Esian del año 2007. El álbum titulado Mighty Dugu. Nos quedamos con el tema Realitateam. ol Ocho temas incluyen en este primer trabajo discográfico para esta banda para essión ychas de de eu autodeterminaciónsu y son los ocho temas incluidos en este álbum debut que estamos recordando que estamos desempolvando en esta noche de jueves 2 ...de febrero del 2012... ...el álbum Maite Dugu... ...recuerda que estamos contigo... ...ahora a partir de este jueves... ...de 8 y media a 10 y media de la noche... ...compartiendo contigo... Todo lo referente a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria Tanto como puedes comprobar temas del recuerdo Como también, por supuesto, eh, temas de actualidad Como hemos escuchado anteriormente Por ejemplo, el caso de Neishan O el caso, por ejemplo, de barúa Seguimos repasando lo dicho a un clásico El álbum del 2007 de Sian Y lo vamos a hacer con otro de los temas incluidos dentro de ese su álbum Nos vamos con el tema Begira Nasasu Begira Ez erori da Inferno retan Tabakarri dago nean La casa mía Nior que está que Nola buruaz padu lertzenola Begiakireki eta Aurregi Ez tu gehiago nahi dizu Ez tu hon hartu nahi rizero. que eran otro de los temas incluidos dentro de este álbum del recuerdo de esto dentro de este primer trabajo discográfico para la formación Sian titulado más concretamente Maite Dugu. Pues vamos a ir acabando ya el repaso que hemos hecho en esta tarde de jueves en 2 de febrero del 2012 a un álbum del recuerdo hemos desempolvado el primer trabajo dicho de, de Sian que editaron esta formación del norte en Aforroa es la formación de la Sacana en el año 2007, y recuerdan que ya sabes que ahora tiene un nuevo trabajo discográfico titulado más concretamente It Chetik. Nos vamos a ir, lo dicho, con el tema, como te comentaba anteriormente, que te íbamos a poner. Nos vamos a ir hasta el corte número 4 para escuchar, lo dicho, el tema titulado más concretamente Bear Saitud. Con él dejamos atrás el repaso al álbum del Recuerdo en este jueves y continuamos con más música en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozario y Ratia y, por supuesto, allá donde te encuentres, a través de guskiplaza.net. Nos queda bastante, bastante tiempo, ¿eh? Nos queda bastante tiempo hasta eso de las 10 y media de la noche, así que nos queda bastante para disfrutar de la música local. Silborretik altsatu dituz begik Konturatu naiz emin egiten duen egiapillu fatsu hotatiken du dut begira da. da Zait bat ere gustatu orain ikusten dudana. Nire Silborretik altsatu dituz begiak Horkonturatu nahi zen mine egiten duen egiak Zpilun faltxu ontatik endu dut begira da Bebat ere guztatu orain ikusten dudana Radioa. La radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Euskiplaza.net, Berriozarco a barkari digitala. Euskiplaza.net, la publicación digital de Berriozar. Elzar irratia zeurea FMK e un puntu sortzin. Es el tema que da título lo que es el primer trabajo discográfico para esta formación Para espíritu de contradicción Que esperemos, eso han dicho, por lo menos rumores hay De que próximamente van a lanzar nuevo trabajo discográfico Pero mientras tanto nos quedamos con estos sus primeros 11 temas En este es su primer trabajo discográfico Titulado como te comentaba anteriormente, Cautivos en Abril Y este tema que da título al disco, cautivos en abril. Ahí está Hayone Medina la voz, ella a los coros, Mikel Aguas a la guitarra, eh, Maciez a la guitarra, Guillermo al bajo y Pedro a la batería. Este quinteto que como te comentaba anteriormente parece ser que próximamente sacarán al mercado discográfico su segundo trabajo esta banda de iluña espíritu de contradicción y de espíritu de contradicción nos vamos con una canción que seguro que eh, te va a sonar hablamos del señor más concretamente es Ramón Martí Corena y Miquel Márquez que juntos han hecho este tema Iiri artán y sanssen y ¿El nombre de la canción te suena? Puede que sí, puede que no Pero si la escuchamos, seguramente que sí Es, lo dicho, uno de los temas compuestos por el señor Ramón Martí Corena Y por el señor Mikel Márquez Iriartanizanzer Giyamaite miñez Locartzenginenea Nesnesatxegi Gose asez zinez, hordirik jakin minez. Heriotzaren atxa, antzemanez zinez. Kalean ganibetak, tabernan babesak. Etsa, esku baten zerbeza, etxerako pereza, hamilde giratzea, zer gauza eza, zure irri barrez. nazkor tu zure aserreasortu tabarkamena lortu berri zure azpian nasa suno semana Nos hemos tranquilizado un poquito en esta tarde de jueves 2 de febrero del 2012, tarde o noche, como tú prefieras, 9 y media de la noche, Sintonía Barriozaro y Ratiam, Sintonía Euskal Música a través del 100.8 de la FM y allá donde te encuentres, a través de egusquiplaza.net. Nos hemos tranquilizado con el señor Ramón Martí Corena y con el señor Miquel Márquez, que juntos han compuesto esta canción, Iri artean y San Zen", uno de esos grandes temas incluidos en ese nuevo trabajo discográfico de este señor de Ramón Martí Corena que lo dicho, tiene la colaboración importante e interesante de Miquel Márquez. Y de la música tranquilita de estos eh, dos señores, de este dueto de Ramón y de Miquel, de Miquel y de Ramón, nos vamos con el proyecto de Xavi eh, Solano, ex componente de Chakit, que ya lleva ya varios discos en el mercado y que no, que no, que el proyecto se va a convertir En un grupo, eh por lo que se ve Es Nebelcha, mucha, mucha gente Colaborando, como colaboraba En discos anteriores, en este trabajo hiru Colpetan, y atención Porque este trabajo tiene, por un lado, un CD Y por el otro lado, un DVD Grabado en diferentes lugares De Euskal Herria y de fuera de ellos Con temas en directo Con actuaciones en directo Nos vamos a quedar nosotros, si te parece Escuchando uno de los temas incluidos dentro de ese álbum hiru Colpetan, un álbum Que lo dicho, tiene muchas colaboraciones y entre ellas la colaboración de La Pegatina con este Non-Tink-Remei. Vamos a bailar, vamos a disfrutar en esta noche de jueves fresca, fresca, fresca, donde los haya. Y lo dicho, sube el volumen de tu receptor en casa, sube el volumen de tu ordenador en casa y vamos a bailar y a disfrutar con Esne Belchar. ¡Se lo dice La Pegatina con Esne Belchar! tía la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial de y plaza punto digitala de la publicación digital de berrioarco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 ...las 9 y 38 minutos de la noche... ...sintonía Berriozario y Ratia... ...sintonía 100.8 FM... ...allá donde te encuentres... ...sintonía por supuesto... ...egusquiplaza.net... ...jueves 2 de febrero del 2012... ...como te lo voy diciendo en el programa... ...noche fresca... ...noche para estar en casita... ...para estar tumbadito... ...o sentado en el sofá leyendo un periódico... ...leyendo la revista... Y disfrutando por supuesto de la música local que cada jueves a partir de hoy va a estar con este nuevo horario de 8 y media a 10 y media de la noche. Por supuesto en el mismo dial, en la misma sintonía y en la mejor emisora que tenemos en Berriozari Ratia. Es hora de repasar la agenda de conciertos, es hora de repasar las noticias como venimos haciendo jueves transjueves. ...desde el pasado 8 de septiembre... ...que es cuando comenzó la andadura de este programa de Úscar Música... ...aquí en el 100.8 de la FM. Comenzamos si os parece con las noticias... ...y lo vamos a hacer con la gente de aquí... Y ...lo vamos a hacer con la gente de Berriozar Marea... ...ya que grabarán el concierto de Buenos Aires... ...así lo anunciaba el grupo en su Twitter... ...atentos, atentas... Si no ocurre nada raro, grabaremos en audio y vídeo el concierto de Buenos Aires, así que hagan el aguante como nunca. Eso es lo que comentaba la gente de Marea, más concretamente Cuchi Romero, en el Twitter. Lo dicho, María grabará en el concierto de Buenos Aires y recordamos que la banda de Berriozar comenzará en el próximo día 9 una mini gira por Sudamérica que les llevará antes de retomar la gira estatal a estos lugares. El 9 de febrero, el día de la grabación del concierto, eh, perdón, el día 9 de febrero en Santiago, Chile, en el centro de eventos Blondie. El 12 de febrero estarán en Rosario, en Argentina, la sala Willy Dickson. El 14 de febrero estarán en el Mar del Plata, Argentina, en la sala Aveiroat. Y atención porque el 16 de febrero ese es el concierto que, grabar, que grabarán en Buenos Aires, en Argentina, en la sala Grove. Y el día 18 de febrero cerrarán la gira por esa parte del planeta, en Bogotá, en Colombia, en el Teatro Metropol. Así que hace desconciertos al otro lado del charco en Santiago, en Rosario, en Mar del Plata, en Buenos Aires y en Bogotá. Después retomará la gira estatal, ¿eh? Nos vamos con una fecha, el día 6 de marzo, donde saldrá a la venta casi nunca llueve el esperado nuevo disco de los Dikers. La semana pasada anunciamos la fecha de la salida del disco, las canciones que va a contener el disco y el título del disco. Ahora ya sabemos las primeras fechas de las presentaciones. La mayoría de ellas serán en acústico. El miércoles 7 de marzo estarán en FENAC en Bilbao a las 7. El jueves 8 de marzo lo harán lo, eh, lo propio en FENAC de Parque Sur eleganes a las 7. El viernes 9 de marzo estarán en la sala Moby Dick a las 10 de la noche. El sábado 10 de marzo estarán en la calle el, en la calle Comedias del de Caraquen Iruña a partir de las 5 y media en formato acústico. El eh, miércoles 14 de marzo estarán en FNAC Triangle en Barcelona a partir de las 7 de la tarde. El viernes 16 de marzo estarán en la FNAC de Plaza de España de Zaragoza a las 7 y el miércoles 21 de marzo estarán en FNAC Calla o Madrid a partir de las 7 de la tarde. Lo dicho, lo más cerquita a las primeras fechas de presentación en acústico, el sábado 10 de marzo a partir de las 5:30 en la calle Comedias en El Car. Y nos vamos con Los Lenda Muertos que vuelven a la carretera después de 15 meses de parón ininterrumpido solo en contadas y especiales ocasiones. La gira comenzará el 4 de febrero en la fiesta de presentación del Au Palumbreiras. Además vienen con canciones nuevas, las del disco que saldrá a la venta el 29 de febrero y del que aún no se sabe nada más. Eso sí, sabemos de las fechas confirmadas hasta ahora. Aparte del 4 de febrero en la presentación del Au Palumbreiras en Villena, estarán el 11 de febrero en el gaceche de Zorroza, el 2 de marzo en la Sala Gossip de Villarreal, El 17 de marzo en la Sala Portacaeli de Valladolid. El 31 de marzo en la Sala Gimillas de Castéis. El 14 de abril en la Sala Estatus de Miajadas en Cáceres. El 27 de abril en la Sala Apolo de Barcelona. El 5 de mayo en Galve Rock de Galve, Teruel. El 18 de mayo en la Sala Estriolka de Manresa. El 19 de mayo en la Sala Mirona de Sal de Girona. El 25 de mayo en la Sala Oxido de Guadalajara. El 26 de mayo la Sala Heineken de Madrid y el 16 de junio estarán en la Sala voz de Segovia. Próximamente hay más conciertos en a coruña Asturias, Alicante, Salamanca, Ciudad Real o Madrid. Este es más que nada el principio de gira de la presentación del nuevo trabajo discográfico de Lenda Caris Muertos que saldrá el 29 de febrero. Y de la agenda de eh, y del de las noticias nos vamos con la agenda de conciertos para estos próximos días. Comenzamos con el sábado día 4 de febrero, donde la donde Coupe la Tardea estará en el kiosco de Díazabal a las 11 de la noche. Ese mismo día, el sábado 4 de febrero, pero en el Gasteche de Charri y a las 10 de la noche estarán Leiotican y Gárez. Un día más tarde, el domingo 5 de febrero, haga frío, haga lluvia, nieve, truene, haga lo que haga. Tenemos que estar todos en Sartaguda, más concretamente en el frontón a partir de las 12 con Césatec, Vizardunac, Sopilote Chirriaus, Laquetneu, eburuben y Norte Apache. ¿Por qué tenemos que estar en este concierto? Porque es el vigésimo quinto aniversario de la Icastola y Vallalde de Lodosa de Sartaguda. Y como te comentaba, la semana pasada vive una situación económica asfixiante como consecuencia del modelo de financiación impuesto por el gobierno foral. Por ello, desde Icastolaren, el Carte A, han puesto en marcha una campaña solidaria y un festival. Ese festival, el 5 de febrero, domingo, 12 de la mañana, Frontón de Sartaguda, Césatec, Bissardunac, Sopilote Chirriaus, Laqueteneu, eburuben y Norte Apache. Un festival para sacar fondos para Leicastola y Vallalde de Lodosa, así que ya lo sabes, este domingo todos al festival, todos a puquinar un poquito de pasta y ayudar, como no, a Leicastola y Vallalde a una situación asfixiante que tiene y con ellos apoyar para que por lo menos un poquito salga del bache. Dicho lo cual, más concierto sea El viernes 10 de febrero se que estará en la Sala Jimmy Jazz de Gasteiz a partir de las 10 de la noche. Un día más tarde, el sábado 11 de febrero, Cupe Lataldea estará en la Plaza Hondo de Ascoiti a las 11 y media. Y el domingo día 12 de febrero, Cupe Lataldea estará en Ichibar Deba a partir de las 3 de la tarde. Pues ahí está la agenda de conciertos con ese festival el domingo 5 de febrero a partir de las 12 de la mañana en el frontón de Sartaguda, en el cual todos y todas queremos que ir para apoyar a la Icastola Ibai Alden. a la agenda de conciertos, en dicha las noticias, nosotros que vamos a seguir compartiendo contigo más música porque hemos escuchado hasta ahora a Naysan, Kerasi, Martika, eche hemos escuchado a barúa hemos escuchado también a Espíritu de Contradicción, a Ramón Martí Corena y a Miquel Márquez, hemos escuchado a Esne Belcha, hemos abierto el baúl de los recuerdos para escuchar el primer trabajo discográfico del año 2007 de Esian, Hemos, te hemos dado a conocer la agenda de conciertos te hemos dado a conocer las noticias y nosotros que vamos a continuar y nos vamos a ir hasta iruña nos vamos a ir con el décimo quinto aniversario de El Trono de Judas con ese eh, con esa fecha con el décimo quinto aniversario han sacado un nuevo trabajo discográfico el álbum espejos por ventanas en ellos eh, 14 temas editados por por ellos mismos por el trono de Judas y distribuidos por DDT Banaquetak, Otra Bala Autocoispenak, eh Camilo Setak Amuscaria y Sorginkale Banaquetak. Esas son las distribuidoras donde te puedes encontrar lo que es este álbum de El Trono de Judas. Lo que vamos a escuchar es el quinto corte del álbum, el tema Fuera de serie. Así suena uno de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo trabajo discográfico para esta banda Para el trono de Judas, gente de Iruña Que regresa al panorama musical con su decimoquinto aniversario Y con nuevo trabajo bajo el brazo titulado Espejo por Ventanas Esto que escuchas fuera de serie Temas en euskera, temas en castellano, como abre los ojos Askatasunari Beldura, nuestro comando, Iruña Ako Kariketan O lo que escuchamos fuera de serie que puedes encontrar en este nuevo trabajo discográfico para esta banda de iluña, para el trono de Judas. Y sí, del trono de Judas nos vamos hasta el sur de Nazarroa. Nos vamos con una banda que ya lleva ya tiempo en esto de la música y no sabemos nada desde hace tiempo, desde que sacaron el álbum titulado Secretos de la Luna. Hablamos, claro que sí, del chandrío y hablamos de uno de los temas marchosos del disco. Y chuli, echeran... en un pueblo ganas de llorar solo una pregunta cuando volverás te llevaron derecho a Madrid no dejaron sin siquiera despedir varios días sin muri sino días Desde San Martínez nos llega esta formación, nos llega el Chandrío con este tema, el Chuli Echera incluido dentro de ese álbum titulado Secretos de la Luna un álbum ya que tiene bastante bastante tiempo, fue grabado más concretamente entre los años 2008 y 2009 por Mafache en los estudios de Cavern, así que El álbum salió pues en el año 2009, hace aproximadamente tres añitos que está en el panorama musical que está en la tienda discos, que te lo puedes encontrar, este álbum de eh, esta banda de El Chandrío de San Martín de Unch. Y de San Martín de Unch nos vamos con la formación Muted, una banda que le va la caña, que le va pues la electrónica, en definitiva, que compagina la electrónica, con el heavy, incluso con temas poperos. Hablamos, lo dicho, de la banda titulado de la banda, más concretamente Muted, con el tema Evolution A incluido dentro de ese álbum titulado más concretamente Inox. Una formación compuesta por seis personas que encima del escenario son la leche. Son tremendos y hacen un estilo musical increíble que lo vas a escuchar ahora mismito con este tema. El tema Evolutional de la formación Muted, que suena así... Así suena la música de esta formación, la música de MUTED. Dentro de este álbum eh, titulado más concretamente Inox con este tema Evolucio a un sexteto formado por eh, Eneco a las voces, por Tito al bajo, por Rubén a la batería, por Daniel a la guitarra, por Edu a la guitarra y por Christoph eh, por Christoph a los eh, más concretamente a las programaciones. Doce temas son los que te puedes encontrar dentro de este álbum, todos ellos en euskera. Temas como por ejemplo Ispiluaren, eh, Aurean, Isar, eh, el tema Bestialdean, Maylaverean o lo que escuchamos el décimo corte del álbum Evolusioa. La música de Mute te recuerda que tiene electrónica. Tiene heavy, tiene rock, bueno, tiene de todo en este álbum titulado Inox. Nosotros que continuamos con más música, eh, alcanzamos casi casi ya la última media hora del programa, pero hasta entonces vamos a escuchar la canción del eh, el Evil al Día de este año 2012. Si la semana pasada escuchábamos la canción del Áraba Euskaras, eh, eh, la canción del Áraba Euskaras que este año le ha tocado el turno a Naishan, Nos vamos con la canción del Evil al Día, que este año le toca el turno a eh, la formación Basaki. Eh, la canción se hace llamar más concretamente... Mayachean, eh, Meachean, así es como se hace llamar, la, eh, la canción para el Ibil al Día de este año 2012, que se celebrará más concretamente en Trapagarán el día 27 de mayo. O sea que ya tenemos dos fechas importantes, una en mayo para el Ibil al Día, otra en junio para el Áraba Euskarás. Si la semana pasada, como te comentaba anteriormente, escuchamos la canción del Áraba Euskarás, hoy escuchamos la canción del Ibil al Día. De manos lo dicho de la formación Basaki, así suena esta canción y así suena el Ibilaldia para este año 2012. Ikasten eta ikasten, bizitza nemeki. Ikasto Así suena la canción del Íbida al día de este año 2012, el 27 de mayo, recuerda, entra Pagarán. El Íbida al día de este año 2012 que ya tiene canción es la que suena de manos de la formación Basaki y este Mayat-chan, mayat Tema como puedes comprobar, cañero donde los haya, pero también Pues que, que merece, que merece ser escuchado. Y está muy bien esta canción, recuerda, entra, pagará en el 27 de mayo... El Ibilaldián de este año 2012. Nosotros que seguimos compartiendo contigo más música aquí en la sintonía del 100.8 la semana pasada. El Ara Buscarás, esta semana, el Ibilaldián. Pero si es que te estamos presentando las mejores canciones en un dial en el 100.8 cada jueves, ahora, de 8 y media a 10 y media de la noche. Euskal Música, tu cita con la música local. Recuerda que si la quieres escuchar, Este fin de semana la tendremos colgada en nuestra web, en nuestro, eh, más concretamente... En nuestro blog En musicaensun.blogspot.com Ahí te vas a encontrar Música, las noticias que te estamos Dando aquí en la sintonía del 100.8 Novedades discográficas eh, Conciertos, carteles de festivales Bueno, bueno, todo lo te, te lo vas a poder Encontrar y te lo encuentras ya En musicaensun.blogspot.com El blog De este programa, de este tu programa Aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia Y allá donde te encuentres Nguskiplaza.net Eh que llegamos, llegamos casi casi hasta el final del programa aún nos quedan 25 minutos para disfrutar y para saborear lo que sí, sí, el nuevo trabajo de Chapel Punk el nuevo trabajo de Iñiguito de Chayac que regresa con su quinto trabajo discográfico y con temas como este que abre el álbum así abre Iñiguito chapelpunk su nuevo trabajo discográfico Hauek ustelak dira, ta galduak, esan digu albotik mutil rastuak, guk erantzun diogu lazaia betuak, zuek formalak eta, ai, ai, ai, ai aga la gusteia eskatzen itzetik gain bataldita mesetzez ez ez ez ani del charala la si guai skantate uxuate truke eteradio tienes esta seren de gubernes eteradio tienes esta seren Zabagustia, nez katzen atzetik Daimbat alditan, nez etzen, zetzen, zetze, zendikuntes Jalalala zeru baez kegitzen Buxu batet luke Eta te tega iztasarete guberri zez Eta urat dio tega iztasarete guberri zez Pues así de festivo comienza lo que es el nuevo trabajo de Chappelpunk, este álbum titulado, más concretamente Creme de la Creme, lo mejor de lo mejor, y es que está lo mejor de Scorbuto, lo mejor de Cortatu, lo mejor de MCD. Lo mejor, por ejemplo, de Andanada 7 o de lo que escuchamos, Umei Gais Tuen. Es el tema Umei Gais Tuen Festa, de la banda Umei Gais Tuen. Es un álbum en el cual han versionado los 14 temas más explosivos de extremoduro, oh, ay perdón, de Escorbuto, de Servicio de Cortatu, de MCD o de Cicatriz, así que vas a poder disfrutar eh, pues eh, clásicos como el que hemos hemos eh, como el que hemos escuchado de Omega Stuak o por ejemplo de este que vamos a escuchar ahora de Cortatu Su atrapa tu arte Pues ahí está la música de Chapel Punk, eh, una versión del tema de eh Cortatu, ese tema su atrapa, tu, su atrapa tu arte. Y es que es un nuevo trabajo en el que el cual pues se vuelven a juntar tres componentes del legendario grupo Chaya, como son Iñiguito a la voz y corazón del grupo, Atrofio al bajo y Toki a los palos de la batería, juntos con un nuevo componente, ahora Eh, acompañados por Nani A la guitarra, vuelven con ganas de rugir En los escenarios Presentando su nuevo trabajo Creme de la creme en edición limitada O sea que por poco tiempo lo vas a tener Con 14 temas explosivos Como te comentaba anteriormente Versioneando a grupos míticos como Cicatriz, Escorbuto, Servicio O por ejemplo Cortatú con ese Su Atrapa tu arte O por ejemplo como eh, AMCD con este Barrencalen clásicos de, de esta formación, uno de los clásicos de MCD, ahora en versión por esta banda por Chapel Punk. Este va en calle. En definitiva son 14 temas los que te puedes encontrar en este nuevo trabajo. Omega is en fiesta de Omega is adiós reina mía de Escorbuto, su atrapa tu arte de Cortatu eh barra en calle de MCD Chota de cicatriz Divino tesoro de Zurrapak Plásticos Coja Yanariak de Vap Pijos de puta de Andanada 7 Caperucita feroz de la orquesta Mondragón Señor juez de servicio Sucias patadas de Ascatu Sit on gone de, de Ellos de Chapelpunk Paranoia de Chayak y Boga Boga de Delirium Tremens esas son las canciones las los 14 temas, las 14 versiones que hace esta banda esta Chapel Punk, dentro de este su nuevo trabajo discográfico Creme de la Creme, que estamos escuchando en la sintonía del 100.8, en la sintonía Berriozar y Ratia, y que te estamos presentando en el programa Euskal Música en este jueves 2 de febrero del 2012, otro de las versiones, como te comentaba de Cicatriz, el tema Chotam Bueno, pues ahí estaba otra de las versiones que te puedes encontrar dentro de lo que es este álbum de Chapel Punk, una versión de Cicatriz del tema Chota. Y nos vamos con otra versión, nos vamos a ir hasta la versión que hace esta banda, Chapel Punk, en este álbum Creme de la Creme, que estamos eh, saboreando y disfrutando en esta tarde de jueves 2 de febrero, de Askatu, el tema Sucias Patadas. Pues ahí está otra de las versiones de esta formación de Chapel Punk, un nuevo trabajo discográfico que vuelve a juntar, como te comentaba anteriormente, a tres componentes del legendario grupo Chaya, que más concretamente a Iniguito, corazón del grupo, voz, a Trophy al bajo y a Toki a, los, eh, a la batería, mejor dicho. Junto a ellos, esta vez eh, les acompaña Nani a la guitarra. Han decidido sacar y versionear eh, temas de grupos míticos, y ahí lo han hecho. Hemos escuchado, por ejemplo, a Cortatu, eh, hemos escuchado a Ones Gaistuak, hemos escuchado a Cicatriz, o, por ejemplo, también hemos escuchado a la formación, eh, como te comentaba anteriormente, Ascatu con Sucias Patadas. Y nos vamos a ir con una versión... Vamos a decir de su propio grupo, de su propio ex-grupo, como son Echayak, el tema Paranoia. Así suena la versión de Chappelle Punk de este tema de Chayak Paranoia. Y Euskal Música que está puntito a puntito de decirte adiós. Pero recuerda que cada jueves estamos contigo compartiendo todo lo que se refiere a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Tanto novedades como temas del recuerdo y por supuesto también agenda de conciertos, noticias, entrevistas. En definitiva, un montón de cosas, un montón de historias. Entre, recuerda, a partir de hoy estamos de este las ocho y media y hasta las diez y media de la noche en nuevo horario. Entre semana, o sea, si sí, los jueves Y claro que si sí, los fines de semana también estamos compartiendo contigo Música local en Redifusión Así que ya lo sabes, si no nos puedes escuchar en directo los jueves Nos puedes escuchar los fines de semana, sábado y domingo Y si nos escuchas los jueves, si nos quieres volver a escuchar Lo puedes hacer el fin de semana, el uh, sábado y el domingo ¿Qué hemos escuchado hoy? Hemos escuchado a Neisana, que mática a eche abarúa hemos abierto el baúl de los recuerdos para desempolvar el primer álbum de sian el álbum que editaron allá por el año 2007 también hemos escuchado a espíritu de contradicción a Ramón Martí corena y a Miquel Márquez a Esnebelcha, también hemos escuchado la canción del Ibilaldián de este año 2012 que la interpreta la formación Basaki, hemos escuchado el trono de Judas, a El Chandrío Amutez y esta última media hora hemos eh, escuchado y estamos escuchando lo que es el nuevo trabajo discográfico para la formación Chapel Punk, el nuevo trabajo discográfico Car Creme de la Creme en el cual versione versionean Eh, 14 temas a grupos como cicatriz, escorbuto, servicio cortatu o MCD. Si Esto seguro que te suenas, es una versión del tema caperucita feroz de la orquesta Mondragón. Claro que sí, con Chapel Club nos vamos a ir. Ha sido un placer haberte acompañado durante estas dos horas, entre las ocho y media y las diez y media de la noche. Volvemos el próximo jueves, será 9 de febrero, a la misma hora, recuerda, de ocho y media a diez y media de la noche, en la sintonía del 100.8 de la FM. Lo dicho, la música continúa. Con más historias, con más eh, contenido, con más programación aquí en el 100.8 de la FM, en el, el 100.8 de la FM, o también, por supuesto, a través de internet en egutskiplaza.net. Lo dicho, que nos vamos y te quedas con este tema de Chapel Punk, Esta versión del tema de, eh, más concretamente, la formación que El tema Divino Tesoro Lo dicho, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 y media de la tarde Con más música local, con más música de Euskal Herria entonces, ¡agur!